Lautaro, ¿cómo le va? Adelante. ¿Qué hace Walter? Buen día, buen día a la audiencia. a a q u í estamos? Sí, me voy subiendo al bondi, pero antes de, de subir al bondi queríamos despedirnos del compañero acá,、eh, Jorge, y hacer un cierre de lo que fue el sexto comaca, Comarca Comic Fest.、Eh, Jorge, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? Yo me, me bajo en la esquina, chofer. <risa> ¿Te bajaste en la esquina?、Yo、me bajo acá en esta esquina. <risa> Loco, ¿cómo lo analizás? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo, cómo te sentiste estos tres días? La verdad que, que, bien, traté de disfrutar cada segundo del evento,、eh, y bueno, está rodeado de, de amigos, de, de familia,、eh, de ustedes también, que vienen todos los años, los stands, así que la verdad que, disfrutando l a pleno, junto a los artistas, y tratar de vivirlo como un fanático más, ¿no? h、eh, hubo mucho, mucho de todo, hubo mucho stand, hubo mucho... Cosplay,、no、sé, nunca o sé, n termino de entender cómo se dice. Cosplay. c o s p l a Yo y、eh. tampoco tampoco lo digo tan bien. ¿sí? bien. ¿Qué sería、eh, gente que se disfraza de aquellos personajes? Hubo cosas muy, muy, muy buenas. La verdad, que unos trabajos increíbles, unas armaduras hechas con Goma Eva. Que, la verdad que... Hay unos laburos de Goma Eva últimamente increíbles. ¿eh? Sí, sí, sí, porque vos lo ves y realmente、uh -huh. no crees que sea Goma Eva.、Uh -huh. Así que sí. Muy Colorido, no solamente los cosplayers que nosotros trajimos de, de diferentes provincias, como de los Rivadavia, Entre Ríos y Buenos Aires,、wow. sino que también、eh, los locales, lo, lo, la gente local que empezó a animarse al cosplay, le dio mucho color al evento. Así que la verdad que, que, que estuvo muy lindo y, y se pudo disfrutar, la verdad que a pleno hubo cierre super estelar con.、Eh, Dobladores, no sé si se dice dobladores tampoco, pero con gente que hace los doblajes de películas, de cómics, de, de distintas series,、eh, que son tipos súper reconocidos en todo, el, en todo el mundo. Actores de doblaje y no l e pifiamos. Actores de doblaje.、Eh, <risa> sí, vino Kai Martínez, que tuvimos la, la posibilidad de tenerlo por segunda vez en nuestra ciudad, que es la voz de Bob Esponja, de Batman del Futuro, Minos de Grifo, Dexter, bueno, un sinfín de personajes. Y Marcos Patiño, que es la voz de Machimboo en Dragon Ball. Y, Y b a r m a n e、eh, perdón, eh, i k y de Fénix en, disculpe señoras, es que no, no, no dormí, señora, <risa> entiéndame. i k y de Fénix en Caballeros del Zodíaco. a s í que la verdad que fueron dos shows increíbles,、eh, uno más temprano para los más chicos, el de Boa Esponja y, y después Marcos Patiño en l cierre,、eh, la verdad que a pleno con, con, con la cancha, la parte del, del estadio llena, así que la verdad que, que felices de, De que se pudo de esa manera y que la recepción de la gente fue fantástica. Hay dos como cosas m o o c muy esenciales: que pasa mucho vecino y vecina de, de Viena, pero también viene ya mucha gente de otros lugares. Sí, este año n o sorprendió s mucho más que en los años anteriores. La, la gente que v i e n e de Neuquén, de Roca, de Bahía Blanca siempre viene gente.、Eh, así que la verdad que sí, de, de otras localidades que nunca habían venido, como c h o l e l c h o e l es fantástica cómo uno va v a. Teniendo esa, esas. Yo e s t u v en e la entrada un ratito, vos me viste. Sí, sí, sí. Y uno va viendo cómo la gente va entrando, y por ahí te pones a hablar un ratito, y te dice: Mira, yo vengo de Chelo, Chelo, él.、Uh -huh. Y dices: Qué loco, te venís de Chelo, <risa> Chelo, nosotros no lo podemos creer, y... porque uno cree que viene toda gente de acá.、Uh -huh. Y tener eso, ese contacto con la gente, y charlar ese ratito, y que te transmite eso de, de qué bien que la estoy pasando, ¿viste? vos i s t e v decís: Por esto vale la pena el evento.、Uh -huh. Loco, lo voy a hacer、eh, para que no nos pongamos a llorar ninguno de los dos. Eh, vamos a hacer todo lo posible porque el año que viene haya un séptimo comarca, comarca Comic Fest. No, no, me estás haciendo, está haciendo mucha presión. No, la realidad es que, bueno, como bien lo vengo diciendo hace rato, este es el cierre de un ciclo. A mí, bueno, en lo personal、eh, me, duele, me duele mucho porque es un evento que, que le t e n g o mucho cariño.、Uh -huh. eh, pero bueno, no podemos prometer el año que viene tener. Un evento de este calibre y, y poder seguir, seguir manteniéndolo con la espalda, que es como lo venimos manteniendo.、Uh -huh. eh, así que, bueno, realmente no, nos duele tener que decir que, por lo menos,、eh, creo, que, creo que Walter dijo esta frase, ¿no? Que lo tomemos con un hasta luego.、Uh -huh. Bien. Por lo menos para no darle un, un cierre definitivo, pero bueno,、uh -huh. la realidad es que el año que viene nosotros no podemos realizar con Marca Comics por más ganas que tengamos. Bien. Jorge,、eh, gracias, loco, me parece un, un evento y una movida. Para los pibes que hoy andan a veces、eh, sin lugar donde estar, sin lugar donde ir, y acá hay una contención zarpada, por lo menos durante tres días, y todo lo que conlleva eso, así que gracias, loco, ¿no? de corazón. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, esperemos que el, el futuro nos encuentre nuevamente en algo parecido, claro, por supuesto, que sí. Ahí estamos, Jorge Amarilla, desde el Pablo VI, el cierre del VI Comarca Comic Fest.